No, bien, estuvimos practicando y por suerte salió en el partido y pudimos llegar a la final Un 2 a 0 que lo depositan ya en la final Claro, sí Bueno, contanos un poquito cómo fue el trabajo de la semana eh, No, estuvimos practicando, jugadas, cómo, cómo íbamos a jugar, cómo nos íbamos a mover de todo. Y salió todo como pedían Sí, salió bastante bien Bueno, en un amplio dominador tuviste algunas chances, digamos, y un 2-0 que podría haber sido mayor todavía la ventaja. Sí, alguna, bueno, le derramo al arco, pero... Gracias. Gracias a vos.